Ay, vamos a hacerle un homenaje a Isaac Oviedo, ese maestro que tantas cosas nos regaló. El gran trecero y en su carreta iba tocando, iba tocando su rico son. Vamos a hacerle un homenaje a Isaac Oviedo, ese maestro que tantas cosas nos regaló. El gran trecero y en garreta iba, tocando. iba tocando.